Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. La obra pública a nivel nacional está paralizada, pero en la provincia de Santa Fe hay algunos brotes verdes, pues el gasoducto metropolitano estará terminado para este fin de año. Así lo anunciaba Rodolfo Giacosa, presidente de Enerfe. Bueno, la, la obra, eh, tiene, además de la, del tramo de setúba que fue por ahí lo más, lo más inédito de la obra, porque no se había acabado la traza, la, la traza original de, de esa obra estaba pasada por el centro de la ciudad, la gestión anterior decidió, creo que con Atino, cambiarla y modificar la plaza, y bueno, hoy por hoy se, se continúa en, en la terminación de todos los tramos que habían quedado desunidos del gasoducto, que justamente el día sábado se terminó de cruzar la, la defensa de la ciudad de Rincón, y en esta semana ya se va a estar terminando la parte de Rincón y vamos a trasladar todo el frente de obra a la parte de Ángel Gallardo y de Chaquito, donde, donde se hizo el terraplén para cruzar la, el, la laguna. Y después se va a ir avanzando en todos los tramos para concluir toda la cañería desde Esperanza, que ya quede toda unida y conectada, hasta Rincón. Eh, así que ya desde ese momento, que ya va a ser para más o menos para el fin de año, ya va, la gente no va a ver más frentes de obras porque mayormente van a ver las estaciones reductoras de presión, que son en Montevera, en, en la conexión del gasoducto Genea, que es ese, ese troncal tan importante que atraviesa la provincia de Santa Fe y eh, en Rincón y la, y, la, y la siguiente, son las RP que están contempladas en el proyecto de obra. El funcionario provincial explicó cómo es la financiación para completar la obra que va a brindar gas natural a 20 barrios de nuestra ciudad y a localidades como Esperanza, Recreo, Montevera, San José del Rincón, Arroyo Leyes, Arroyo Aguiar y Ángel Gallardo. Bueno, pues... Fue decisión del, del gobernador eh, Pujaro, que lo dijo en campaña y lo, lo dijo apenas asumimos las obras que, que se estaban haciendo no no se detenían, eh, principalmente en, en el caso del Metropolitano tampoco ya contaba con financiamiento nacional, más allá de que tenemos pedido una, una adenda del convenio por mayores costos, porque que se proyectó la obra claro. con una inflación del 350 y pico por ejemplo que tuvimos el año pasado, por supuesto que el dinero no alcanzaba para, para finalizar la obra y de hecho... Nación ya está todo rendido, no queda nada por cobrar de esa obra, sí si de otras que tenemos en, en marcha, pero bueno, el gobernador ha tomado la decisión de que se, las obras se continúan con recursos propios. Nos pusimos, eh, pues, nunca cortamos el diálogo con la empresa, se, en, lo, en los momentos en que no se veía frente de obra estuvimos haciendo estos trabajos, se, se avanzaron con las estaciones reductoras de presión, en, en talleres, se, se avanzó con la protección catódica de... El caño y bueno, en el mes de mayo terminamos de cerrar y de, de adecuar la deuda que reclamaba la, la contratista. Eh, bueno, también le pedimos algunas quitas de, de intereses y cosas que reclamaban y pudimos cerrar un, nuevamente un contrato y, y poner en marcha la obra. Así que bueno, de no pasar nada para fin de año la primera etapa ya debería estar lista. Y... Informó para Farco Roque Caballero Fm Chalet.